Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche, La Glorieta, con Rosmary Alonso. Bienvenidos a este programa de hoy viernes 20 de marzo de 2020, un día en el que todos estamos viviendo un episodio histórico, el confinamiento de la población por esta pandemia mundial. En España no podemos dar buenas noticias, eh, como tampoco las podemos dar en la comunidad valenciana, porque la propagación del coronavirus no se está frenando. En el parte dado ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la Comunidad Valenciana ya estamos cerca de superar un millar de casos. De los 921 casos detectados en el día de ayer, 299 están ingresados en los hospitales. En nuestra provincia hay 338, de los que 125 están en hospitales y 24 en las camas de la UCI. Nuestros hospitales aún no están colapsados, pero las autoridades sanitarias ...trabajan precisamente para que no lo estén... ...porque se han puesto a trabajar... ...en la construcción de hospitales de campaña... ...la Generalitat Valenciana... ...ha encargado la construcción... ...de tres hospitales con capacidad... ...para 1.100 camas... ...en Valencia, Alicante y Castellón... ...con el fin de atender las emergencias... ...el presidente del Consejo... ...avanzó ayer que las instalaciones... ...van a permitir habilitar... ...500 nuevas camas en la provincia de Valencia... ...400 aquí en nuestra provincia... ya ...y 200... ...en Castellón. Además, se está negociando con el sector hotelero y ya se han cerrado los dos primeros acuerdos... ...para contar con sendos hoteles, tanto en la provincia de Valencia como en la de Alicante. Además, hoy mismo, Sanidad abre la bolsa de trabajo para que jubilados y titulados sin especialidad puedan ayudar a combatir el coronavirus y se ha eliminado la caducidad de más de 6.000 tarjetas sanitarias del SIP para evitar desplazamientos a la hora de renovarlas. Lo más importante es que los ciudadanos cumplan con las normas del estado de alarma y se queden en casa y no salgan por salir. En el che, además, la unidad militar de emergencias, que ha estado desinfectando los puntos más sensibles como el aeropuerto o estaciones de bus y tren, también cuenta con el Ejército de Tierra para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a controlar la movilidad de ustedes, de los ciudadanos, y es que es esencial quedarse en casa. El personal sanitario no se cansa de colgar en las redes sociales mensajes como este. Bueno, os voy a contar un poquito en el momento en que nos encontramos ahora. Yo en el hospital donde trabajo, aquí en la zona de Elche, Alicante, estamos teniendo ahora pues la subida de pacientes. Los días iniciales fueron pues un poquito, uno, 2, 3, cuatro y ahora estamos teniendo ya un poquito de, de colapso. Esto trae como consecuencia que tengamos que seguir insistiendo en lo importante que es el aislamiento. Veo jóvenes en la calle, veo personas que no respetan las normas de aislamiento y salen a hacer footing, que salen a hacer bici, personas que van al supermercado 15 veces a la semana para comprar tres o 4 cosas nada más, con el objetivo de salir de casa. Mire, aunque la mayor parte de la mortalidad de, este, de esta enfermedad, que no es una gripe, afecta fundamentalmente a personas mayores de 65, 75 y 80 años, si usted es una persona joven y llega a un sistema sanitario colapsado, muy probablemente también mmm, vaya a tener una mortalidad más elevada. O sea que la mortalidad ya no solo depende de la edad que usted tenga ni de los factores de riesgo, también depende de la posibilidad que tenga el sistema sanitario en atenderle. Si de una forma bastante cívica y entendiendo a la población que tenemos que cortar esta epidemia, no asumimos que el aislamiento domiciliario ahora mismo es la principal medida de contención, nosotros seremos incapaces en los próximos días de asumir la avalancha de pacientes que sufren complicaciones asociadas con el COVID, asociadas con el coronavirus. Nosotros estamos trabajando al 300%, nos estamos dejando la piel. Por cada sanitario que se enferma o cada sanitario que entra en cuarentena, el, el otro compañero tiene que hacer el doble. Somos los que somos, en la sanidad pública y en la sanidad privada. No hay más. No hay de dónde sacar ahora mismo sanitarios. Estamos mmm, trabajando a destajo, estamos cansados. Las marcas de las gafas que nos ponemos continuamente, ahora mismo en algunos sitios estamos trabajando incluso hasta sin recursos, lo estamos haciendo ...porque nuestro compromiso es con la población... ...nuestro compromiso es con la salud de la población... ...pero solo os pedimos a vosotros... ...que vuestro civismo os salve... ...de la desidia... ...en la que ahora mismo está sometida este aislamiento... ...es difícil quedarse en casa... ...pero ahora mismo es primordial quedarse en casa... ...tenéis que entender... ...que en una situación de epidemia... ...y en una situación de emergencia sanitaria... ...hay que cumplir con las medidas... ...y si hay que ser más estricto... ...en las medidas de aislamiento... ...pues sería un elemento importante... ...para ayudarnos a nosotros... ...que nos estamos dejando la piel... ...y con este estrés emocional para salvarle la vida a vosotros y que aquí las edades y las comorbilidades, cuando hay una sanidad colapsada, no valen. Muy claro queda este mensaje. Y hoy en nuestro programa La Glorita intentaremos ordenar toda la información que nos llega. Es mucha. Y hablar con quienes están coordinando los recursos para poder combatir el coronavirus con éxito. Hoy mismo todo el equipo de gobierno se encuentra reunido porque es viernes. Y desde el miércoles hemos escuchado los graves brotes de esta enfermedad que se están produciendo en las residencias de personas mayores. En Elche, el pasado miércoles, vivimos un episodio muy extraño. La consellera de Sanidad anunció que había un brote para minutos después desmentirlo, pero lo cierto es que se ha producido una muerte de una mujer de 75 años de edad en una de nuestras residencias y el alcalde Carlos González en un comunicado que hizo público exigió a la Consellería de Sanidad que aclare lo ocurrido sobre la muerte de una anciana en un geriátrico y plantea que se adopten las medidas preventivas necesarias en el centro ya que alberga a la población de riesgo. Ha expresado su pregunta ...por este hecho en un momento difícil, dice, y de emergencia. Además de este fallecimiento, que de momento desconocemos... ...si esta mujer sufría la enfermedad o no... ...ha muerto otro hombre de 37 años ayer en el albergue... ...para personas sin hogar, que se levantó esta misma semana... ...en el pabellón del Toscar. Eso sabemos que su muerte no fue por coronavirus. Son informaciones que vamos a ir desgranando poco a poco... Pero tenemos que empezar con nuestras canciones positivas. Hoy es 20 de marzo, primer día de la primavera. Acuérdense, esta estación que se nos escapa corriendo por las aceras como canta estopa, que llega por la noche con un perfume para el corazón como siente Joaquín Sabina o viene con una bandolera llena de pájaros, sombreros de rosas y ramas y troncos llenos de nidos como nos canta Joan Manuel Serrat. M'hauria agradat estar despert aquell num en un vestit verd entre uns bladars ell va arribar venia xiulant com un infant tenia plenes d'ocells les mans i cel Aus nuevas campanas, ah, voltaban las abejas, duya un barret de rosellas, a la banduera, duya la primavera vinda más, M'hauria agradat grada hasta las pernas. U haber deixat els balcons oberts i el meu som intuï i branca s'omplen de nius i el roqueçot torna a mullar-se riu i el crit d'una paradiu i del la mirada i la matinada cala la bandolera els va la primavera vinda, mas. m'hauria agradat estar despert i damunt d'un roc com un de panxa al sol i amb un flavió Haver sortit de rebre'l com cal i guamim flors de papel portals com si fos ten De carena, Però aquell matí jo dormia tranquilqui que no sabia Cal la vanduller em duia la primavera vint La primavera vinda más, ya la primavera vinda más. 101.4 Tele -Elch, Radio marca. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. Por qué no invertir en un buen colchón? Every time.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 Y antes de seguir con más música, vamos con la primera de las entrevistas previstas y programadas para hoy. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, Manuel Valverde. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días. ¿Cómo, cómo están los mercados municipales? Bueno, pues se están tomando medidas de contención tal cual fija el, el gobierno. Estamos poniendo, o sea, hemos instalado eh, hidrogeles por todo el mercado. Se ha doblado la seguridad para que no haya aglomeraciones en los puestos, se ha triplicado la limpieza de zonas comunes, los compañeros van con su medida de confección también, y en la medida de lo posible informando en todo momento a los clientes para que no, no infrinjan las la normas. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo se está comportando la ciudadanía? ¿Está haciendo acopio de forma exagerada o están yendo, haciendo una compra responsable? Bueno, ahora ya se ha estabilizado el tema, pero las, las, compla, las compras un poco fuera de lo normal fueron la semana pasada, ahora son las compras normales. Aún así hay todavía gente que, que ha copiado demasiado, pero en líneas generales todo, todo bajo control. ¿Y ustedes tienen autoridad para eh, limitar precisamente la compra? ¿Perdón? Ustedes tienen autoridad para las personas que van y cargan con demasiado productos eh, hacer un acopio exagerado. Ustedes pueden limitarlo. Pues no, no podemos, no podemos evitar nada de ese tipo. Aparte que no son tampoco unas compras exageradas como pueden ser en los centros comerciales o en los supermercados que son eh, productos aquí cuando se acaba se acaba. Es decir, si una persona se quiere llevar tres pollos, pues se lleva tres pollos y ya está. No, no, no se ha dado el caso tampoco. ¿eh? ya ¿Y, co ¿Y cómo es el suministro? ¿Está garantizado totalmente de los puestos? ¿Cómo, cómo lo están ustedes notando sí, esta situación? Hubo, hubo problemas eh, la semana pasada, eh, pero ya está todo normal. Quiero decir que el suministro está garantizado, todos los productos de primera necesidad, ...y, y los lo cotidianos, no hay problema. ¿Y qué les cuentan los proveedores? ¿Porque los transportistas están teniendo problemas... ...para, mo para moverse o no? Pues de momento no, o sea, hay... Un poquito de todo, ¿no? Pero las restricciones de fronteras ahora mismo no, no nos hacen a nosotros mella y, y de momento estamos recibiendo todo, todo el material sin, sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo contribuyen ustedes los placeros a, a esta situación del COVID-19? Porque habrá muchas personas. ¿Qué servicios son los que están ustedes en estos momentos ofreciendo a personas, que quizá, personas mayores que no pueden bajar a la calle y, y cargar tanto? ¿Están ustedes pues, ofreciendo servicio a domicilio? Sí, sí, sí. Eh, los compañeros que, que tienen la disposición del servicio a domicilio, aparte, tenemos una página de Facebook con un número de teléfono, con información eh, en la hora que precisen. Y, y si necesitan un, un envío a domicilio, se, se puede realizar. ¿La página de Facebook eh, cuál es? ¿El mercado provisional? La central de ELSA. Ah. Sí. ¿Y eh, los puestos están todos abiertos? Todos, todos. ¿Y cuál es la, el movimiento en estos momentos del mercado provisional? ¿Las compras se han incrementado en esta semana? No, ¿Cómo en esta está? semana se ha, se ha normalizado. Es decir, está, está todo como si no hubiera pasado nada. Eh, ya les digo que, que fue los últimos días de la semana pasada cuando, cuando hubo un repunte de, de venta. Sí, quizá. ¿Y ustedes eh, las medidas que están adoptando eh, son las de hidrogel? Las de la, guardar la distancia de seguridad y los horarios, ¿están ustedes cerrando por la tarde? ¿Cuáles son los horarios pues, de los estamos, mercados? Estamos en ello. De momento de momento estamos pensando en, en mientras dure el, eh, el estado de alerta, eh, no abrir eh, los comerciantes y por la tarde. Pero hoy eh, no lo tenemos claro todavía. Estamos debatiéndolo eh, con los compañeros para hoy pero se anunciará eh, próximamente que, que se cerrará por la tarde en, en los días que, que el, el dure la dieta. Vamos. Pues Manuel Valverde, muchas gracias por, por darnos este parte de la situación de los mercados, sobre todo el mercado provisional, por tenerlo en el, cer, en el centro, más cerca. Pero supongo que esta situación es la misma que se vivirá en la Plaza Barcelona o en el mercado de San José. Sí, sí, estamos en contacto con los cuatro presidentes y, y estamos haciendo las cosas al unísono. ¿Y, ¿Y no hay un descenso de ventas? ¿No peligra ningún puesto de trabajo ni ningún puesto de, en ninguno de los mercados municipales? En principio no, no porque la actividad sigue tal cual. Muy bien, pues muchísimas gracias y continúen, continúen abiertos, por lo menos para garantizar el suministro de alimentos frescos a la población. Gracias, Manolo. Gracias a ustedes.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y mientras esperamos para realizar la siguiente de las entrevistas, vamos con las secciones musicales. La que dedicamos al cine, pues hoy escogemos la banda sonora Para la de la película Django encadenado el western de Quentin Tarantino donde nos muestra una venganza contra la esclavitud y el racismo de los Estados Unidos a finales del siglo XIX dos años antes de que estallara la guerra civil en ese país Tarantino utilizó la banda sonora de la película italiana de los años 70 le llamaban Trinidad cantada por David King on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun oh, When you've seen him use a gun He's the top Of the West, always cool is the best. He keeps alive with his call for a fight. Mm -hmm. You won't bother to pull him around when you've seen him. You're gone niños ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmarie Alonso... ...pues seguimos... Eh, ...buscando en el... ...en este día a día... Declaraciones del personal sanitario, de las personas que están, como hemos dicho al principio de este programa, ayudando a todos aquellos que necesitan atención médica. Y qué mejor que hablar con una médica de cabecera, y ella es la presidenta además de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina. Muy buenos días, María Ángeles. Sé que tiene mucho trabajo eh, en estos momentos. Hola. Eh, sí, solo que hola, la... buenos días. Buenos días. Solo queríamos eh, saber cuál es la situación de los hospitales. Hemos escuchado cómo uno de sus compañeros en redes sociales ha colgado un vídeo, unas declaraciones en las que nos estaba diciendo que, que están aumentando el caso de, de pacientes que están llegando al hospital con COVID-19. Eh, todavía los hospitales no se encuentran desbordados, pero ayer mismo el presidente del Consejo ya anunció la construcción de tres hospitales de campaña. Sí, así es. El aumento de casos es exponencial. Es decir, hoy sabemos que van a haber el doble que ayer y mañana tendremos el doble de que hoy. Y esta va a ser la progresión. Esperamos tener el pico máximo el día 8 de abril, con lo cual esto, bueno, eh, hasta ahora hemos podido asumirlo más o menos, pero ya hemos entrado en una situación en la que, como veis, el propio Consejo se plantean estas, estas eh, soluciones de, de emergencia, como la construcción de hospitales de campaña, hospitales militares, y también me consta que se están viendo el tema de los hoteles, al menos en Alicante, de medicalizar hoteles para pacientes que son positivos, pero que no pueden tener en domicilio las condiciones de, de estar aislados. Además, hoy mismo se ha abierto la bolsa de trabajo para que las personas jubiladas o los que no tengan especialidades puedan apuntarse, porque están necesitando personal sanitario. Sí, como sabéis, el ministerio ha habilitado unos decretos extraordinarios para poder eh, contratar a personas sin título en España desde el año 95. No puede ejercer nadie sin el título de especialista vía MIR pero ahora pues, es normal que se hayan habilitado determinadas medidas extraordinarias y eh, estudiantes de medicina recién egresados pues eh, que ya han hecho el examen el MIR y han aprobado o no, pues eh, se les va a contratar. Y también a jubilados por abajo de 70 años eh, que quieran reincorporarse al servicio activo pues también se les va a movilizar. María Ángeles, usted ha dado un dato que es demoledor, ha asegurado que vamos aumentando los casos y que el pico llegará el 8 de abril, o sea que lo peor está por venir. Sí, así es. Esta cifra es reciente, es un estudio matemático realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde nos dice que eh, las matemáticas, bueno, ojalá se equivoquen, ¿eh?, Ojalá, Ojalá. Pero pero efectivamente nos tenemos que, peor, que poner en el peor de los casos y sería este escenario. Por eso es tan importante que seamos estrictos en, en el aislamiento. Es súper importante. No paro de ver gente por la calle y yo me pregunto… Eh, esta mañana me ha, parado, me ha parado la policía local de Elche cuando venía al centro de salud. Me han parado en el puente del Bimilenari, tenían un control, han parado y… Eh, Me, me han preguntado que dónde iba. He dicho, soy médico, voy a trabajar. Y la verdad es que me ha conmovido muchísimo lo que me ha respondido el policía porque me ha dicho, adelante, doctora, a por ellos. Lógico. Eh, es una irresponsabilidad. Estamos viendo que hay mucha gente que baja por bajar a la calle eh, o hacer footing o a incluso a tomarse el café. Eh, es, Son unos es irresponsables y lo digo con todas las letras, son unos irresponsables. Las personas que están eh, poniendo en riesgo a toda la comunidad, a toda la ciudad, a todo el país, por su comodidad, por sus cosas personales, son unos irresponsables. Así de claro lo digo. Y con todo mi respeto, no es un insulto, es descriptivo. Considero, y en mi opinión, que las personas que están vulnerando Sin motivo, el aislamiento son unos irresponsables. Bien, pues mientras eh, los cuerpos y, y fuerzas de seguridad del Estado, incluso el Ejército, trabaja para que esos irresponsables cumplan con las normas y proteger a, a ustedes, a los que están en primera línea, ¿cómo están trabajando ustedes en estos momentos en el CHE? ¿Están los equipos de protección individual garantizados? ¿Tienen ustedes todas las medidas de protección? No, no las tenemos. Encima, no las tenemos. Nosotros tenemos eh, muy pocos equipos de protección individual por cada centro. Eh, tenemos, Cuando empiece la avalancha, con los equipos de protección que tenemos, pues vamos a tener aproximadamente para la media, primera media hora. Eh, no sabemos a qué esperan las direcciones de área y consellería a mandarnos el equipo que necesitamos. Eh, nosotros podemos atender muchas cosas por teléfono, pero no todo. Y se nos pueden pasar cosas por alto y vamos a meter la pata como no lo hagamos bien. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacerlo bien. Y, y para hacerlo bien necesitamos protegernos en condiciones. Eh, y por nuestra seguridad, por la seguridad del paciente y porque la seguridad de, de todos y cada uno de nosotros hace una seguridad colectiva. ¿Y, y qué y qué opinión eh, le merece todas las campañas que están saliendo ahora solidarias para confeccionar mascarillas? Eh, eh, ¿Las mascarillas confeccionadas en casa por aparadoras puede, cumplen con los requisitos exigidos para protegerles a ustedes? Pues mira, eh, más allá de que las iniciativas solidarias me conmueven siempre y y es de agradecer la buena voluntad de las personas, no puedo generalizar. Las habrá que sí, las habrá que no. En cualquier caso, esas mascarillas serían de uso doméstico. Sí. Son las mascarillas que nos tenemos que poner para ir a hacer la compra. Pero no nos servirían si no están confeccionadas con el tejido eh, que tenemos que usar los sanitarios. Por ejemplo, para nosotros eh, no nos no serviría. Entonces, sí serviría para para población general, para ponértela para ir a la farmacia, para ponértela para ir al supermercado, punto, que es lo único que hay que hacer. O sea, María Ángeles, ¿tenemos que bajar con mascarillas la población? Sí, por supuesto, tenemos que ir a hacer la compra con mascarilla y con guantes, y tenemos que ir a la farmacia con mascarilla y con guantes. Eh, si, va, si voy a ir... Eh, es que no tengo que ir a ningún sitio, por eso no me pongo en Bien. otro escenario. Pero si tengo que hacer cualquier otra cosa en la cual yo voy a estar sola, pues no me la pongo. Si estoy a dos metros, no uno, sino dos metros de cualquier otra persona. Pero si voy a ir al supermercado porque es que tengo que ir, porque yo misma tengo que ir, que ya no me queda nada en casa, yo me tengo que poner mascarilla y guantes. Y ojo, que cuando vuelva del supermercado tengo que llevar unas normas de higiene brutales. Cada una de las cosas que yo introduzca en mi casa, que se supone que está limpia y que venga del exterior, tengo que desinfectarla con alcohol, con agua y lejía, con des solución desinfectante. Cada uno de los productos que yo me traigo del supermercado, por definición, he de ponerme en el peor de los casos y pensar que está infectado. ¿Y la ropa, los zapatos? Y La ropa me la quitaré antes de entrar a casa y la lavaré con alta temperatura y los zapatos los dejaré en la puerta. En la puerta de dentro, si quiero que me dé miedo que no me los quiten, pero en la puerta. Y no trasegaré con los zapatos que he ido al supermercado por toda la casa. Y si uno de nuestros familiares cae eh, y tiene COVID-19, y, pero los síntomas son leves, ¿cómo, cómo tenemos que actuar en, en una casa? ¿Cómo tiene que actuar la familia? En el ámbito doméstico, cuando ya hay declarado un caso confirmado, ojo que ahora... ...se van a volver a hacer test masivos... ...pero se dejaron de hacer porque no habían... ...y ahora Consellería nos ha dicho que vamos a volver a tener... ...con lo cual se va a hacer... ...lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda... ...y es hacer test a todos los posibles casos... ...para poder aislarlos... ...y eh, eso en Corea ha funcionado... ...y ha hecho que tengan la menor mortalidad... ...de todo el mundo hasta ahora. Bien, entonces... ...¿qué pasa si yo en mi casa tengo un familiar? sus cosas necesitan un tratamiento especial, su ropa de cama, sus pijamas, eh, su bandeja, su vaso, su plato, sus cubiertos, por supuesto, sus clines, ¿de acuerdo? Esa persona ya no puede circular por la casa, esa persona tiene que aislarse, aislarse, ¿vale? En su habitación, a ser posible una habitación con cuarto de baño propio, sería lo ideal y la persona que le cuida mientras no sea imprescindible no entrará a la habitación, vale y menos si no está protegida y le dejará la comida en la puerta de la habitación. Bien, pues son consejos muy importantes. Eh, María Ángeles Medina, sé que no tiene más tiempo. Muchísimas gracias por Bien. los consejos gracias, y por supuesto. Tengo que continuar. Sí y por supuesto. Eh, Eh, trabajen, trabajen para combatir esa enfermedad. Gracias. A vosotros por cumplir las recomendaciones y ser solidarios y responsables. 101.4 Radio Marca.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 Y queremos ahora pues dar información sobre lo que va a ocurrir en Teleelche sobre la Semana Santa y para ello tenemos con nosotros a Antonio Bazán y a Salvador Campello. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hola, vez. ¿qué tal? Buenos días. <risa> Bien, ¿qué va a ocurrir en la Semana Santa aquí en Teleelche? Bueno, lo que Antonio. está claro es que sabemos que la Semana Santa eh, no se va a celebrar, ya se dijo y bueno, lo que queremos es eh, hablar un poquito sobre eh, cómo han ido moviéndose las cosas. Eh, lo primero es que se suspendió todo. Ya se intuía, incluso lo que veíamos es que las cofradías tomaban decisiones. La primera de ellas fue la de eh, suspender los besapies y simplemente se hacía una reverencia. Pero como todo ha ido cambiando tan rápido, tan rápido, tan rápido, eh, después, a partir de ahí, ya empezaron a suspender algunos de los actos que había previstos para cuaresma de las cofradías y hermandades de nuestra Semana Santa, hasta que ya desde el obispado llegó la orden de suspensión, o por lo sí. menos la. ...la noticia de que se suspendía la Semana Santa. Bueno, en realidad, la suspensión... Salvo Campello, buenos días. Él está además dentro <risa> de días. la Junta Mayor de cofradías y Hermandades... ...y sabe de primera mano cómo ha ido todo desarrollándose, ¿no? A mí lo que me llama la atención, no solo con la Semana Santa... ...sino hoy además lo vamos a tratar en informativos... ...es cómo la sociedad se está adelantando a las decisiones de las autoridades. Es verdad que vemos aún mucha inconsciencia. Yo viendo para acá veía mucha gente por la calle y a esa gente... Eh, me pregunto si realmente son esenciales que salgan a la calle y les pido que se queden en casa. Pero igual que tenemos esa parte que no es tan buena de la gente que está saliendo, que no se lo está tomando en serio, sí que veo que hay otra parte de la sociedad que se adelanta a las decisiones de las autoridades. Lo vimos, por ejemplo, con la decisión de los hosteleros de cerrar. El, justo hace una semana, el viernes pasado hablábamos con varios restauradores de Elche, de varios restaurantes que nos decían que iban a cerrar ya esa noche antes de, antes de que llegase la orden de consellería de cerrar el miércoles en el Telenit que se está repitiendo ahora en televisión escuchamos cómo desde el sector hotelero decían que iban a cerrar los hoteles unos días un, un par de días antes de que la, el, el ministerio haya ordenado el cierre de los hoteles, es decir restaurantes antes de que lo ordene consellería, hoteles antes de que lo ordene el ministerio y con la Junta Mayor pasó exactamente lo mismo, se canceló las procesiones de Semana Santa antes de que lo dijera el obispado, con lo cual sí que veo que hay eh, cierta prevención por parte de la sociedad para eh, darnos cuenta de que esto es algo importante. Y también hay buenas ideas, acaban de mandarme un hashtag diciendo que van a proponer que aunque el Domingo de Ramos no podamos salir a la calle pues se habilite la compra de palma blanca en los supermercados y todos pongamos una palma, un ramo eh, blanco en nuestros balcones para ayudar al sector de la artesanía de la palma blanca. Es muy buena idea, muy buena idea. También me llegó desde anoche esa iniciativa. Eh, de logística es un poco complicado porque no pueden salir de sus sitios las palmas, no pueden ir a por ellas, o sea, es un poco complicado, no se pueden trabajar ni rezar no están terminadas, faltaban aún dos semanas, o sea, es un poquito complicado que se pueda hacer, pero bueno, se está se está estudiando a ver de qué forma se puede hacer, porque si no, para el Domingo de Ramos, bueno, pues hay otras eh, festividades en el Che donde se podrían sacar las palmas del Domingo de Ramos o, gracias a Dios que tenemos los eh, congeladores, se pueden guardar para, para el año que viene. Pero bueno, en cualquier caso, eh, se está estudiando lo de la palma blanca para ver si se puede o no se puede realizar de cara al... Al, al domingo, domingo de, de Ramos. Ramos. Bueno, lo que nosotros hacemos en TeleElch estamos haciendo paso a paso. Un programa que nos iba acercando a la Semana Santa y ahora lo que nos va a acercar es a una programación especial que vamos a hacer en TeleElch. Así es, eh, empezamos por el paso a paso. Un programa que eh, además ponemos en nuestra página web y que está teniendo bastante repercusión porque la gente tiene ganas de escuchar cornetas, ¿no? de ya que están en casa, pues por lo menos que estén, que huelan que a Semana Santa, no, que, que sientan, que oigan la Semana Santa. Un programa, Antonio. ...bastante completo porque es por cada cofradía. Por cada cofradía. Son las 31 cofradías, las 41 eh, no, las co cofradías hermandades y los 41 tronos. Vamos a darlo todo y lo estamos viendo. Y después, eso sí, lo que decía, que vamos a llegar así poco a poco a Semana Santa... ...donde estaremos muy atentos a qué es lo que va a ocurrir en Semana Santa... ...si ocurre algo y te les lo va a contar. Así es, porque... Esto es importante matizarlo. Se han suspendido las procesiones de Semana Santa. No se han suspendido la Semana Santa. La Semana Santa se explicaba muy mal, por cierto, muy mal. Se explicaba el alcalde de Sevilla hace una semana cuando decía que la Semana Santa no se puede suspender porque es una fecha en el calendario y todos lo tomábamos como que se suspendían las procesiones. No no o saber eh, las procesiones es algo que hacemos pues, las personas ahora mismo en este siglo XXI con lo cual pues se tienen que suspender obviamente pero la Semana Santa está en el calendario y eso no se puede cambiar porque es una celebración con lo cual en Elche se cancelan las procesiones continúa la Semana Santa continúa dentro de las iglesias a puerta cerrada con las misas misas que por cierto Tele -Elche, eh, está haciendo en en directo y nosotros Como no se cancela la Semana Santa, sino en las procesiones, vamos a recuperar pues, algunas imágenes, vamos a recuperar eh, una programación especial que vamos a poner en la semana de Semana Santa en Teleel, para que aunque estén las calles vacías, las cornetas resuenen en los hogares. Yo creo que es bonito seguir la tradición, puesto que posiblemente dentro de las iglesias, a lo mejor si hay algún acto, podemos estar allí y podemos ir viendo un poco cómo va evolucionando. Y lo que decías, eh, las misas también se han suspendido, pero de cara al público. Dentro de las iglesias se siguen celebrando la misa y te lees, todas las tardes va a ofrecer la misa. Así es, a las 8 de la tarde va a ofrecer eh, pues 20 minutos, no llega a 20 minutos de misa, ...que hacen en Santa María con nuestra vocación de servicio público... ...para la gente que no puede salir de casa y de forma excepcional... ...mientras no estén abiertos los templos. Es una forma que tiene esta casa, una de tantas que tiene esta casa... ...de tener una programación especial y sobre todo de tener un gesto... ...con las personas que no pueden salir de sus de sus hogares. Es igual que también estamos haciendo conciertos, que estamos haciendo... ...clases de gimnasia, clases de yoga... Todo para que la gente no salga de sus hogares, pues nosotros lo estamos haciendo en, en tele -Elch. Las misas a las 8 y se mantienen las de los domingos a las 12. 9 y media y, y 12. 9 y media y 12, y media y exactamente. 12. Bueno, pues eh, así es como vamos a ir afrontando la Semana Santa. Ahora tenemos por delante todavía para terminar el puente de San José. Qué maravilla, ¿verdad? Lo de los puentes. <risa> a estar en casa y hacer muchas cosas. Las iniciativas que se llevan desde la población, llevarlas a cabo, como hacer carteles para ponerlos en los balcones, entretener a los niños, entretenernos nosotros, hacer algo de ejercicio. Precisamente para entretener a los niños. Ya os, os adelanto una cosa que la Junta Mayor va va a dar a conocer hoy y es que desde el grupo joven se va a proponer a todos los niños que hagan dibujos de la Semana Santa, que hagan dibujos de, tanto se van a proponer dibujos para que coloren como también que, que tengan abierto pues la imaginación para, para hacer dibujos y estar entretenidos en sus casas y les hagan fotos a sus padres, lo cuelguen en las redes sociales y así de esa forma pues haya algo más de ambiente de Semana Santa. Eh, por cierto, nosotros seguimos teniendo. Primero, estamos emitiendo paso a paso en Teleelch todos uh -huh. los días. Después, también en la web. Se, que se quedan colgados, exactamente. En... Y además, tenemos en la web, el que quiera más Semana Santa, tenemos todavía. Lo del año pasado, la Semana Santa del año pasado. Me preguntaba gente, me decía, oye, ¿dónde puedo ver la Semana Santa del año pasado? Bueno, pues en teleelch.es, en la portada además, vamos a habilitar una zona donde se pueden ver las procesiones del año pasado y donde se puede ver además las galerías fotográficas del año pasado que hicimos por primera vez y que hay fotografías realmente espectaculares. Así que los vídeos con las procesiones en la Plaza de Bikes y con las salidas, además de las galerías de fotos, en nuestra página web. Pues todo esto se consigue por la pasión de personas como vosotros, la pasión por la Semana Santa que hay detrás. También hay otros locos por ahí también. Mucho, adiós, gracias. <risa> y, y con buenas ideas. Y queremos... No os vayáis. Mm, vais a ayudarme. ¿Os gusta la poesía? Sí. ¿Salva? Sí. sí. Pues me vais a leer eh, dos poemas. Oh. Dos poemas que han enviado... Locas pues tres locas de la poesía ellas son María ángeles Sánchez, que es la periodista y fotógrafa muy reputada, gran prestigiosa y que ha pues, ha sido muy precursora de los viajes en, en este país en los medios de comunicación nacional como en el país, ella pues fue la primera. ...en eh, publicar artículos sobre los viajes... Uh -huh. ...también es eh, una de las más estudiosas... ...sobre eh, la plasticidad de nuestra festa... ...ella junto a Maripaz Hernández... ...que también tiene una calle en Elche... ...es profesora de inglés... ...y de y de la maestra María José Pico... ...pues han querido... ...mandarnos poemas cada día... ...para para leerlos de sus amigos... ...hay dos poemas que me han enviado... ...uno es de Rafa Badía... ...la cuarentena... ...y otro es de Eloy Sánchez Rosillo... ...que lo vais a leer inmediatamente... ...porque voy a poner la música de Vivaldi... ...ya sabes que hoy es primavera... ...hemos comenzado con la canción de Joan Manuel Serrat... ...pero hay muchas más canciones sobre la primavera... ...de Sabina, de Estopa pero también los poetas se han inspirado a lo largo de los siglos de, con la primavera, como las golondrinas de Becker o pasando por los secretos de la primavera del gran Federico García Lorca. Así que en unos segundos, cuando empiece a sonar las cuatro estaciones de Vivaldi, me vais a leer Cuarentena, que es el poema de Rafa Badía, y así, que es el poema de Eloy Sánchez Rosillo.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 Pues ya estamos aquí, de vuelta, y ya está Antonio Bazán y Salvador Campello con los dos poemas que nos envían pues, María Ángeles Sánchez, Maripaz Hernández y María José Pico, de sus compañeros. De Rafa Badía, el primero que vas a leer tú, Antonio, es Cuarentena. Cada día nuevo es una sábana en blanco que se extiende a primera hora de la mañana. En ella no hay nada escrito, tampoco dibujos ni bordados, Es, con los sonidos familiares, como su superficie adquiere formas y relieves, marcas al color del humano contacto. También se añade, sin pensar, el olor del café, el sabor de la fruta, las palabras prendidas en la sucesión del tedio, el temor y la esperanza. Es, al caer la noche, cuando recogemos el lienzo ya gastado, lo guardamos en el armario de la memoria, Se añade a un número creciente, ¿hasta cuándo? De jornadas. Duermo al apego del cuerpo amado. Mi piel absorbe la luz de la luna, el sonido del silencio al otro lado de la ventana. Y el segundo poema lo tiene Salvador Campello. Gracias, Antonio, que es de Eloy Sánchez Rosillo. No ignores que en los sitios más hermosos y en los más apacibles... «Ocurrieron, sin duda, o habrán de suceder, las más terribles cosas a lo largo del tiempo. Luego, de nuevo, en la devastación, sobre la misma muerte, va creciendo la hierba. Regresan poco a poco junio, la lluvia, un pájaro, las palabras, las risas y el olvido». Pues aquí estaremos esperando eso, abrir ese armario de la memoria con esos lienzos de toda nuestra cuarentena y también esperar a los pájaros. Gracias, Alba. Gracias, Antonio. Hasta luego. Y después de escuchar a Vivaldi y a los poemas que nos envían nuestros compañeros, pues vamos a la sección de música a dejarles con... Eh... El tema que hemos escogido en los clásicos de jazz, hemos eh, pues, buceado por nuestro archivo musical y hemos rescatado una banda, un grupo musical londinense llamado ska Cubano, y es que tiene mucho ritmo, que ha sabido combinar el ska y, y la música cubana con el son y el mambo, con elementos de otros géneros, incluyendo la cumbia, y por eso el resultado pues es un sonido que nos invita a bailar. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. un campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. Y bailo la cumbia, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la cumbia, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical. cuando voy bailando cumbia tropical. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia tropical. Cumbia. Con mi cumbiamami, digamos algo, a ver cualquier, <muchajito> ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño, ah. Soy campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. Y bailo la gaita, como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto. Cuando voy bailando, cumbia tropical. cumbia cumbia. cumbia. cumbia Le voy para campo! ¡La ranquilica 101.4 Tele -Elch, Radio marca La glorieta con Rosmarie y Alonso Aún no hemos llegado a la ronda de noticias, pero queremos adelantar eh, la crónica de Vicente Bordonado, de nuestro hombre del tiempo, porque la meteorología se ha colado en la actualidad eh, en esta lucha contra el coronavirus. Ayer mismo pudimos escuchar a la ministra de Transición Ecológica decir que van a reforzar todos los medios meteorológicos porque las previsiones son importantes. Y también queremos hablar con nuestro compañero Vicente Bordonado sobre el reportaje que realizó esta misma semana sobre el... Camdel, la situación que están viviendo nuestros agricultores y ganaderos eh, frente a esta pandemia mundial. Buenos días, Vicente. Mucho trabajo en días como el de hoy. Muy buenos días. Pues sí, la verdad es que mucho trabajo el que estamos teniendo y bueno, hay que estar a la altura porque Teleel es, es un medio de comunicación con una vocación de servicio público y el programa de lleva 12 años en pantalla y lógicamente... ...tiene que estar a la altura de estas circunstancias. Hablaremos de ello en unos segundos, porque antes la meteorología, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué escuchamos decir eso a la ministra eh, Teresa Rivera ayer? Bueno, pues la verdad es que la situación meteorológica lo requiere y, vamos, la información meteorológica es vital, es vital en tiempos de crisis y en tiempos de normalidad... Y ahora más que nunca por el tema de que durante los próximos días vamos a tener una serie de descuelgues de danas o gotas frías que va a empeorar relativamente la situación en algunos puntos geográficos de la península, situación que se puede complicar y que puede agravar incluso esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria se podría ver agravada por la situación meteorológica en cuanto a la operatividad ...de los medios y de las fuerzas de seguridad del Estado. De momento, de momento, ahora mismo, ya por el noroeste de la península... ...se está descolgando una dana o gota fría. Eh, la anterior que nos afectó durante los últimos días... ...pero que aquí prácticamente no dejó precipitaciones... ...la, la tenemos al norte del continente africano. Eh, debido a ello, estamos teniendo estos días con nubosidad... ...el viento de componente marítima... Entonces, centrándonos en lo que va a ocurrir durante la jornada de hoy, la nubosidad va a ir en aumento, la dana o gota fría a últimas horas, la que está entrando por el noroeste de la península, la tendremos situada al suroeste de la misma. De cara a la jornada de mañana será cuando verdaderamente se traslade por el sur de la península y el domingo el centro de la misma, que insistimos no es la parte más activa, llegará aquí al sureste ibérico sobre la vertical ...Delche de y Alicante. De momento, tranquilidad en cuanto a lo que se refiere aquí al municipio de Elche... ...porque no esperamos precipitaciones de fuerte intensidad horaria o torrenciales. Para esta tarde, insistimos, nubosidad en aumento, se podría escapar alguna gota... ...el protagonista de la tarde va a ser el viento de levante, rachas que podrían superar los 40-50 kilómetros por hora... Temperaturas similares a las de ayer, máximas, que van a rondar los 17-18 grados. Para mañana sábado sí que eh, la nubosidad eh, será más persistente, sobre todo durante la segunda mitad del día. Seguirá soplando el viento de levante, flojo, puntualmente moderado. Y ya conforme vaya avanzando la tarde y entrada la noche, podríamos registrar aquí, con la Dana al sur de la península, precipitaciones puntualmente intensas. Insistimos, no vamos a esperar grandes cantidades, no va a, oc a ocasionar grandes problemas, ni mucho menos. Esperamos esas precipitaciones a últimas horas de la tarde-noche o ya entrada la noche. El viento, como decimos, de levante, temperaturas máximas en torno a los 16-17 grados. El domingo la dana la tendremos sobre la vertical del sureste ibérico, sobre elche. Estaremos en la parte más activa en este episodio de esta primera dana. Eh, o segunda dana, según lo veamos, eh, donde más va a llover de forma más intensa, tanto mañana sábado como el domingo, aquí en la vertiente mediterránea, será en el norte de la comunidad valenciana, también en Cataluña, en definitiva en el nordeste de la península, por la posición que va a adoptar la dana. Por lo tanto hay que estar eh, muy atentos a la evolución de esta dana. Y es que la semana que viene eh, se van a seguir descolgando otras danas o gotas frías que nos van a dejar jornadas con mayor o menor inestabilidad. De momento, en un horizonte relativamente más cercano, eh, podríamos hablar para el lunes, martes, con algo de inestabilidad atmosférica y algunas precipitaciones de carácter puntual. En definitiva, hemos comenzado la primavera que arrancaba durante esta madrugada a las 4 horas y 50 minutos con inestabilidad atmosférica. Es lo que toca, pero también es cierto Eh, que estas situaciones de dana o gota fría con el cambio climático, ya lo hemos visto en episodios anteriores hace semanas, hace meses, pues lógicamente van a suceder de ahora en adelante eh, con mayor frecuencia y mayor virulencia. De momento, aquí en el sureste ibérico no esperamos una situación. ...de fuertes precipitaciones, de precipitaciones Ajá. que podrían ocasi ocasionar daño. Has comentado que se van a descolgar varios episodios de gota fría. ¿Eso significa que esta primavera eh, va a comenzar sin temperaturas elevadas? Sí, efectivamente. Esa es otra cuestión importante porque, bueno, eh, durante los próximos días... ...vamos a tener temperaturas quizás por debajo de lo que deberíamos de tener. Temperaturas no muy bajas, pero por debajo de la media para esta época del año, con lo cual para la crisis sanitaria es posible que esto no ayude, eh, que la no. bajada de temperaturas pues eh, favorezca la expansión y de ahí que haya que reducir el contacto entre personas y, y aumentar aún más el confinamiento. ¿Para cuándo vendrán las altas temperaturas? ¿Abril? Bueno, pues esperemos que a lo largo del mes de abril, eh, lógicamente, ese, ese último tramo del mes de marzo va a estar caracterizado por temperaturas no muy elevadas, como estamos diciendo. De cara al mes de abril irán subiendo más las temperaturas. Hay que tener en cuenta que ahora los días ya van alargando y sí que vamos a tener en lo que es la circulación zonal del oeste, el jet stream, esas ondulaciones que habrá momentos como ahora, a partir de este fin de semana, la semana que viene, con esa Eh, ...ondulación, esa reducción de la velocidad de la circulación zonal del oeste... ...que va eh, por el norte, por el norte del océano Atlántico... ...vamos a tener esas ondulaciones, van a llegar esas vaguadas... ...se van a descolgar esas danas o gotas frías... ...pero también es cierto que es posible que después a principios de, de abril... Por, ...para regular el balance energético planetario... Eh, ...tengamos de nuevo un episodio de dorsal anticiclónica... ...con lo cual... Eh, tendríamos una llegada de una masa de aire cálido desde el norte del continente africano y esto va a favorecer el ascenso de las temperaturas. Es cierto que este episodio del de, de COVID-19 pues nos, eh, nos ha pillado un poco, eh, o el coronavirus, nos ha pillado un poco en el último tramo del invierno, entrado, entrando ya la primavera y esto es relativamente positivo dentro de, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Eh, Vicente, eh, esto es en cuanto a la información meteorológica y en tu programa, el Camp dels, como has comentado, son 12 años y hoy, eh, en esta semana, has querido hacer una radiografía de cómo se están comportando los agricultores y ganaderos de, de, del municipio. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación para ellos, para el sector agrícola? Bueno, pues la verdad es que el sector agrícola hoy en día y con esta crisis sanitaria que estamos viviendo es fundamental. El sector agrícola, la agricultura familiar y en ese programa, en ese reportaje que en próximas redifusiones se va a seguir viendo, que está colgado en internet, eh, estamos ante una agricultura familiar primordial, estratégica, la producción de alimentos no puede parar. Eh, anoche, por ejemplo, hablaba con Cambayas porque al parecer… No sé cómo ha quedado al final la cosa. Les habían reducido el número de personas, que, de trabajadores que podían ir en los coches. Solamente podía ir un trabajador. Estaban preocupados. Al parecer, no sé si al final, eh, bueno, desde el Gobierno central eh, se va a permitir que eh, trabajadores agrícolas puedan ir más en un coche, pero mostraba la preocupación de que. La producción de alimentos no puede parar en esta situación. Esto no sabemos lo que se va a alargar más o menos. Hay que tener en cuenta que tenemos las fronteras cerradas. Eh, probablemente no entren alimentos desde el continente africano, desde Marruecos. Entonces vamos a depender de nuestra propia producción, de nuestros medios. De ahí la importancia de la agricultura. En los últimos años no se ha valorado a la agricultura española, a la agricultura del sureste ibérico, y nosotros aquí somos una defensa. Las personas que hemos entrevistado en este programa, porque hemos, empezábamos pues, tratando, tratando de hablar con distintas personas, tanto de riegos de levante, el abastecimiento de agua para, para la producción de alimentos es fundamental, lo tienen garantizado el riego se levante está aplicando los protocolos de seguridad sanitaria tiene las oficinas cerradas pero se está trabajando de forma telemática y se está eh, bueno pues se está eh, vendiendo el agua y suministrando el agua con total regularidad eso es fundamental En definitiva, el, tanto la ganadería como la agricultura pues están trabajando al 100%. Los agricultores también hay que tener en cuenta que están en sus fincas, en sus explotaciones agrarias, desde Cambayas, el técnico lo decía, que de alguna manera el agricultor pues, está ahí aislado en su finca y está trabajando porque la alimentación es completamente necesaria. Y desde, bueno, sindicatos agrarios, pues hablando de esta situación y hablando esto de la importancia de los productos de proximidad, de kilómetros cero, en definitiva, el agro ilicitano y el agro español hoy en día está jugando un papel fundamental. Y salían esta mañana en medios nacionales algunas noticias de que en, algunos, en algunas poblaciones de nuestro país los agricultores, Están con los equipos fitosanitarios, los atomizadores y sus tractores, aparte de dedicarse a producir alimentos tan necesarios para esta crisis, eh, están también haciendo tratamientos de desinfección en calles y plazas de los pueblos, ayudando a la unidad militar de emergencia, por lo tanto... Eh, los agricultores, bueno, pues tienen una capacidad operativa importante en este tipo de tratamientos fitosanitarios porque estamos acostumbrados muchas veces a ver en televisión, primero lo veíamos en China, después en Italia y ahora aquí en España y ahora aquí en este, esos tratamientos que está haciendo la unidad militar de emergencia eh, con mochilas pequeñas, pues los agricultores en otras zonas geográficas del país se están ofreciendo y están haciendo ya tratamientos de desinfección con los equipos fitosanitarios que tienen en sus explotaciones agrícolas que están llegando a la ciudad. Nosotros, la capacidad que tenemos de la producción de cultivos y las explotaciones ganaderas, ¿sería autosuficiente la población ilicitana para el abastecimiento? Bueno, sí, en principio creo que sí es posible que faltara algún producto, pero... Eh, ...hay que tener en cuenta que la agricultura ilicitana... ...es una agricultura de, vota, de vocación exportadora... ...es decir, que gran porcentaje de lo que se produce... ...aquí en el Elche, eh, ...no es para alimentar la ciudad... ...sino que se exporta fuera de nuestras fronteras... ...por lo tanto, en principio tendríamos bastante capacidad operativa... ...para nutrir de, y abastecer de alimentos... ...y de hecho, ahora mismo, pues, los mercados de abasto... ...están funcionando perfectamente... Las, los centros comerciales o hipermercados también están funcionando en ese sentido y entonces, bueno, pues el Camp de Elf eh, yo creo que tiene suficiente capacidad ahora mismo. Y el Camp de Elf, eh, bueno, la agricultura, eh, tanto en el can como en el sureste ibérico como en el resto de España, eh, lógicamente no puede parar. Eh, se podrán parar las fábricas, se podrá parar de producir eh, automóviles, eh, ropa, eh, zapatos, todo eso podrá parar. No son. No son artículos, no son productos de primera necesidad, eh, pero sí que es una primera necesidad, aparte del, del material sanitario que necesitan nuestros sanitarios que están en primera en línea de la lucha de, con esta crisis, la alimentación es fundamental. Por lo que has comentado, el problema o la preocupación más importante es eh, que no les permiten circular en un coche a más de una persona. Pero es importante, ¿por qué tienen que circular más de una persona eh, los eh, los agricultores en el coche? ¿Por las cuadrillas que llevan o...? Sí, sobre todo, es, sobre todo es en Cambayas. Realmente ahora, esta mañana creo que se iba a ver este tema, porque ayer al parecer eh, dijo por la tarde o no sé cuándo, eh, el ministro dijo en un momento dado que sí que se permitía, pero... Ayer por la mañana en, en Cambayas tenían constancia, les habían dicho que no, entonces hoy se resolverá ese tema. Eh, las cooperativas, los almacenes exportadores, eh, pues lógicamente tienen equipos de trabajo, tienen cuadrillas que desplazan, por ejemplo, a una explotación agrícola si van a recolectar brócoli. Hay almacenes exportadores como Marfrit en la pedanía de la Marina. ...que a lo mejor llevan 30 personas a trabajar... Uh -huh. ...y estas 30 personas las desplazan en seis coches. Ya, yeah. eh, es para el movimiento de trabajadores... ...y en las cooperativas, eh, en la manipulación de alimentos... Eh, ...¿tienen todos eh, equipos de protección? Sí, efectivamente, en el programa Alcandel... ...sacamos algunas imágenes y están trabajando... ...lógicamente con guantes, con mascarillas... ...están trabajando... Bueno, pues conforme dictan las actuales normas y eh, cumpliendo, cumpliendo toda la seguridad. Pues muchísimas gracias, Vicente Bordonado por sí. ese magnífico reportaje. ¿Cuándo podremos sí. verlo para que la gente que nos esté escuchando pueda, pueda pues, verlo? Bueno, pues lógicamente salió la primera vez el miércoles por la noche, como todos los miércoles en el programa El Candel. Y durante este fin de semana, pues, se va a repetir. Ayer se estuvo repitiendo durante buena parte de la jornada y a lo largo de este fin de semana, en redifusión, se va a repetir. También eres uno de los que eh, grabas en esta empresa las misas, las misas en Santa María. Eh, ¿Cuál es el horario? Bueno, pues, el tema de las misas en Santa María, ayer, por ejemplo, ya ofrecimos en televisión la misa... ...del día de San José a las nueve y media de la mañana y también a las doce... Eh, ...todos los domingos se va a seguir ofreciendo la misa como venimos haciendo... ...desde diciembre de 2013, eh, todos los domingos a las nueve y media, doce del mediodía... ...y estamos también eh, haciendo algunas pruebas, eh, bueno, eh, el, el miércoles ya salió por la tarde... La idea es que también se hagan o saquemos las misas también a diario eh, por la tarde a las 8 Estamos haciendo algunas pruebas ahora mismo. Gracias, Vicente, por toda esta información. Un y placer, por, como siempre. Y, y por tu trabajo. Y parte. <ríe> Efectivamente. Adiós. <ríe> adiós, adiós. 101.4, tele Radio Marca.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 I recorda, si ten síntomes quédate a casa i telefona al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Material Scano, Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Scano. Aislamiento térmico-acústico. Material scano. Para impermeabilizar.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 Y continuamos en el programa La Glorieta hablando de las consecuencias de esta crisis, esta grave crisis sanitaria que también es eh, crisis económica. Por eso el gobierno, ya lo dijimos el pasado miércoles, anunció ese aprobó ese plan de choque económico. Estuvimos el pasado miércoles hablando del mismo con el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis. Muy buenos días, que volvemos otra vez, lo emplazamos para para el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar de nuevo en las ondas. Ha podido usted estudiar esas 45 hojas del plan de choque económico del Gobierno central. ¿Qué nos puede decir? Bueno, vamos a ver. Eh, hay una parte que es, tiene trascendencia económica, pero no está cuantificado. Como es la, la libertad de circulación de personas... Eh, los requisas temporales y prestaciones obligatorias y algunas cosas de esas que, bueno, también hablaré de ello, pero que fundamentalmente no son medidas económicas, sí las medidas económicas, eh, en, resumiendo son la las siguientes primero eh, se dice que eh, el gobierno va a movilizar 200.000 millones de euros, pero movilizar no quiere decir que va a gastar, sino que él de alguna manera por su autoridad va a intervenir en algunos mercados y con cargo al presupuesto eh, habrá una parte de gasto público que es indudable, pero no será los 200 mil millones. ¿no? Eh, a, a grandes rasgos, el, el, lo que ha dictaminado el gobierno y está obligado eh, desde el punto de vista económico a cuestiones de tipo fiscal y de tipo laboral y a lo mejor algunas cosas de tipo financiero. Por ejemplo, de, de tipo fiscal, eh, que serían los impuestos, realmente no va a hacer gran cosa, sino que va es a diferir el impuesto. Es decir, que las liquidaciones que ahora tienen, o los vencimientos que puedan tener esta semana, la próxima, etc., los difiere hasta después del 20 de mayo. ¿eh? Y después, a partir de esa fecha, según vayan las cosas, si ya se exigirá o no se exigirá. O sea que pero no perdona que... no perdona ningún impuesto. No, no, hay no, que pagar verdad. cuando pase esto. No, no, no. Bueno, alguna cosa, pero, la, pero la, los impuestos más definidos que hay en España, que son los impuestos indirectos, por antonomía el IVA, el IVA va a continuar. ¿sale? El impuesto de renta de la persona física también va a continuar. ¿eh? Y el impuesto de sociedades, que es el impuesto sobre los beneficios de las empresas, va a continuar. Lo que ocurre es que si la, eh, el movimiento o las ventas o la facturación es menor, es la base será menor y el impuesto pues a lo mejor se reduce. Pero no se reduce ningún impuesto ¿eh? en este caso. Bueno, por lo menos los impuestos más significativos. Eso, eso fiscalmente. ¿no? ¿Y, y un momento, Vicente, como economista... Eh... ¿Está a la altura de las circunstancias el que se haya aplazado todo esta, esta política fiscal, que se hayan aplazado los impuestos, o tenían que haberse perdonado en algunos casos, o para algunos bueno, casos? Eh, esto eh, el, el digerir el impuesto mmm, no es una solución, es una especie de como dar oxígeno ¿eh? durante un tiempo para que se pueda recuperar y el día de mañana pues tengas que pagar eh, lo que corresponda o sea que eh, es una buena decisión pero no es que quiere decir que, que va a, a pagar menos impuestos o a, o a eximir impuestos o sea que eso van a continuar lo único que se hace es que se aplaza su vencimiento uh -huh. y por ejemplo en algún tipo de impuestos como son las autoliquidaciones, que hace El, el, la propia persona, como es la autorización del IVA o la de del impuesto sobre el 720 que llevan, que son los extranjeros eso sí que se puede hacer, la, se debe hacer la declaración ahora en tiempo, y a lo mejor ¿eh? se pide al gobierno que lo hiciera y te, y te lo deja hasta el 20 de mayo o sea, dos meses después de cuando ha salido la, el decreto. Es decir, que no, no nos vamos a librar de ello. ¿eh? Uh -huh. eso, eso sí. Después, uh -huh. eh, eh, desde el punto de vista laboral, uh -huh. ¿eh? que esto es una es la base de, de la producción, ¿no? sí que hay una particularidad que se va a tener que usar mucho y que eso sí le va a costar dinero al Estado es que se van a aprobar con mucha flexibilidad, es decir, fácilmente, lo que se llaman ERTES, o sea, eh, expediente de regulación temporal de empleo, al que han acudido miles de personas el lunes pasado. Todo, ¿Y qué quiere decir esto? Que aquellas empresas que cierren o que no puedan aguantar o que tengan que reducir el, el empleo, porque no da no más a decir sí, el tráfico mercantil, Pues a eso el, eh, se le dará el gobierno una subvención, eh, un pequeño subvención, como si fuera lo que se llama el paro, ¿eh? y eso sí que va a durar, pues, a lo mejor dos meses, tres meses, lo que lo que entienda el, el gobierno, que la, la empresa pueda aguantar, y eso sí que es una eh, un importe que no es adelantar. El, lo que, el, el, lo que la pensión de empleo, bueno, sí, sino que eso es, es independiente del empleo. Pero sí, si, si luego si, si sí, luego sí. acaba continuar contándose los ingresos. O sea, sí, que entonces llegarán a los trabajadores afectados por el ERTE les llegará una paga. Sí, sí, eh, eh, pero se sabe eh, eh, esa es, eh, proporcional a qué? No, esa sería idéntica a la que le hubiera correspondido Si, eh, si se cerrara la empresa en ese momento, ¿eh? y eso estará de acuerdo con la antigüedad de cada persona y con la masa laboral que exista, y eh, bueno, no, no puedo calcularlo, algunos se ganan 800 euros, o puede ser 1000 euros o, o cosas así, ¿eh? yeah. uh -huh, uh -huh. y eso durará pues unas semanas mientras mientras el gobierno entienda que eh, la economía está así y la empresa está así, eso hay que hacerlo y se han presentado miles y miles de solicitudes porque tenga presente que con ahora como no hay movilidad de personas pues no, muchas no pueden trabajar se han cerrado los bares los, los telerías eh, los hoteles y es una parte importante sobre todo para para la provincia de Alicante ¿no? ¿Eh? eso eso sí que sí, eso sí que va a suponer a lo mejor miles de millones, ¿eh? pero no 200.000 millones que, que se dice. ¿no? Eso por otro lado, por un lado. Luego están una serie de medidas financieras. Financieras quiere decir de, de corrientes dinerarias. ¿no? Uh -huh. Que la, la, el Estado lo tiene que hacer mediante el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Crédito Oficial es una institución del gobierno que da ayudas o préstamos, o créditos... ...a empresas que van a ser factibles... ...es decir, lo estudia y dice... pues bueno, esta empresa va a ir bien... ...y va a ser factible... ...aquí hay una incongruencia... ...porque ahora... ...el, el Instituto de Crédito Oficial... ...tiene que dar eh, dinero... Eh, ...o ayudas... ...a las empresas que no pueden seguir... <risa> ...las empresas que están paradas ...y eso sí que... Eh, ...son trámites muy engorrosos... ...la idea es muy buena pero yo creo que operativamente no será muy alta. Pero, vamos, eso, eso es un, una parte importantísima. Que, por cierto, el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, se nutrirá de los fondos que ha eh, decidido el Banco Central Europeo y, y sufrar al sistema económico, que han sido 750.000 millones, eh, según comentó ayer el, eh, la presidenta del Banco Central Europeo, más una ayuda anterior, ¿no? Luego, eh, eh, bueno, ¿sigo ¿sí puedo seguir? Sí, sí, sí, sí claro. Bueno, eh, por ejemplo, también se autoriza a que los ayuntamientos eh, que tengan superávit, ¿eh? uh -huh. que puedan gastar parte del superávit en ayudas sociales. ¿eh? Esto ya lo, lo dijo ayer el vicepresidente segundo del gobierno, ¿eh? Eh, el señor Iglesias, Y, y que se refiere a que los, la, la, los perdón, que tengan dinero, que tengan decisiones se, se dediquen pues, a pagar cosas sociales, ¿no? Después, eh, otra cuestión es que el, los recibos de agua, de luz, y, y etcétera se puede diferir el pago, ¿eh? el agua pública pero en vez de pagar la porque no hay liquidez pues se pagará en su momento pero continuará existiendo no no es que no sé es qué se va no sé no se va a quitar eh, después también en los que son préstamos ¿eh? préstamos hipotecarios sobre todo en las que se acrediten que no se puede pagar que todo eso lo acredita fácilmente a lo que es receptivo el receptivo gobierno pues lo que eh, hará es diferir el pago, pues eh, por lo menos hasta seis meses casi seguro. ¿eh? Y después, eh, según como en cada circunstancia queda uno, pues eh, irá o no irá. ¿eh? Esa. De, eh, después, también eh, en cuestiones, eh, por ejemplo, de alquileres, en alquileres, mm, eh, como la alquiler es entre una persona que era el propietario, o casero, a otra pues eh, ahí no se ha metido de momento el gobierno. Dice que eh, eh, tan eh, delicado es ayudarle al, al gobernador como al, al relatario, Ha decidido no hacer nada, excepto en los pisos eh, de propiedad eh, municipal o, o estatal que, eh, que son pisos sociales. A eso sí que ...les eh, reduce el pago de alquiler... ...a lo mejor durante un mes o dos... ...o reduce el, el importe, ...que es en lo que pueden hacer porque es eh, son casas de ellos... no uh -huh. ...después otra cuestión... ...es que las operaciones eh, en mercados financieros... ...como eh, la bolsa es el más significativo... ¿eh? ...como la bolsa ha caído durante mucho tiempo... ...entonces eh, es posible que algunas empresas que cotizan en bolsa hayan perdido su valor. Algunos han perdido hasta el 30% de valor en bolsa. Esas empresas son susceptibles de que eh, inversores extranjeros o fondos de inversión, lo que se llama fondos de inversión buitres, uh -huh. eh, se hagan con ellas, ¿sí? uh -huh. eh, la, comp la compren sus acciones y entonces sería como empresas eh, significativas españolas que serían en manos de de inversores extranjeros, que se quiere evitar eso, que la industria caiga en manos, en manos extranjeros. Y eso sí que ha limitado las operaciones la eh, en, en algunas series de valores, que son los eh, la mayoría de los del IBEX 35. Eh, en, en algunos casos, por ejemplo, en Francia, lo que se ha decidido es que si ocurre una cosa de esa, nacionalizaría las empresas. En el caso de España no, hemos liberal, ¿no? Eh, por, eh, si Francia nacionaliza a las empresas para evitar que se compren por manos extranjeras eh, con la pérdida de su valor, ¿por qué en España eh, no se ha decidido nacionalizar esas empresas para evitar que, que caigan en manos extranjeras? Bueno, pues eh, porque España es una economía liberal eh, más que la de Francia. España tiene que asumir Eh, sus compromisos con la Unión Europea y todo lo que sean ayudas de Estado o todo lo que sea eh, nacionalización, eso mm, no lo admite o no lo permite la Unión uh -huh. Europea. Sin embargo, Francia, como la mayoría de sus grandes empresas eh, son del Estado, son nacionalizadas, eh, porque uh -huh. eh, España, eh, Francia es así, allí uh -huh. predomina una situación más eh, de más presión sindical y es que aquí pues allí ha decidido la república francesa pues uh -huh. si en el caso de ese nacionalizará nosotros somos España es más liberal ya. en ese sentido. Pero vamos, también. Lógico. Bueno, estamos viviendo una situación que nunca lo hubiéramos pensado. Por eso, vaticinar lo que pasará después de que se estabilice sí. esta pandemia es difícil, pero como economista, sí. Vicente, ¿qué, ¿qué consejos nos puede dar a los ahorradores, a las empresas? Eh, y sobre todo, antes que nada, aparte de los consejos, Europa está actuando mejor que en 2008, porque siempre se ha reprochado que no hizo nada en la, con la crisis de 2008, pero ahora con esta crisis económica, eh, Europa está dando, también está a la altura de las circunstancias. Sí, sí, vamos, eh, indudablemente Europa está dando una respuesta, yo creo que buena en general, a lo que, sí, a lo que hay ahora. ¿Eh? ...y a lo que se pueda adecinar durante algunos meses, ¿no? Porque el pico de máximo de situación del coronavirus no ha llegado todavía. Yo creo que la respuesta es buena y aunque sea diferente en un país o en otro... ...casi todos van en la misma línea, ¿no? ¿Y yo, eh, yo diría que eh, durante estos meses, eh, eh, por posiblemente seis meses... ...estaremos en una situación pues eh, algo plana, plana, es decir, eh, la bolsa no va a sufrir eh, mucha volatilidad... ...sí que habrá volatilidad, eh, la, Las empresas, algunas de ellas que a, habían cerrado o que han cerrado... ...podrán abrir, eh, pero no eh, el, lo que se llama crecimiento, que estaba previsto para España eh, en un principio del 2,4 y después, por eh, ciento en un año, y después se bajó al 1,9%, yo creo que eh, no va a haber crecimiento, ¿eh? va a haber una reducción. ¿eh? O sea que España, el Producto Interior Bruto, que es el, la masa en que mide el valor de la economía, eh, se va a reducir. Eh, cosa eh, extraña o cosa que no ocurre. Eso ocurre muy de largo en largo, ¿no? y que la deuda española que está ahora en un 96 sobre el producto del pues se va a situar creo yo que 10 cultos por arriba es decir a un, uh -huh. un 106 aproximadamente Bien. y la y la recuperación la recuperación será eh, más más rápida ¿no? eh, a partir de dentro de seis meses que lo ha sido la de 2008 ¿eh? pero a los niveles anteri anteriores a, a este problema del coronavirus eh, tardará quizás dos años o tres en, en conseguirse. ¿no? Eso es la gran ¿eh? ¿Y qué pueden hacer los inversores, los ahorradores? Eh, ¿Qué consejos nos da? Bueno, eh, el consejo es que eh, lo, lo tengan en liquidez. El dinero que tengan, que lo tengan en liquidez y si acaso que si alguno eh, se atreve o que sea muy especulador, pues podría ser un momento para invertir en bolsa, porque la bolsa, eh, la, eh, la tendencia, ¿eh? que, no, que se llama así, la tendencia es a medio plazo, pues va a ir hacia arriba. Eso sería bueno, pero no me atrevería a decir que coloquen en fondos determinados eh, o en deuda, lo que fue. Quizá lo que recomendaría yo, como más estable, es que se invierta en, en deuda pública, es decir, en, en, en emisiones del Estado, que son seguras, y además que no tienen volatilidad, es decir, que no suben y bajan de una manera alarmante, por lo menos situarse así, ...como expectativa a partir de dentro de seis meses. Sí, es, es lógico tener liquidez... ...pero aquellas personas que la liquidez... ...ya la tengan en fondos de inversión... ...¿qué tienen que hacer? Bueno, eh, si lo necesitan... ...si lo necesitan... ...tendrán que sacarlo, eso es indudablemente... ...y lo sacarán de acuerdo con lo que hayan invertido... ...pues con alguna pérdida... porque la rentabilidad de los fondos de inversión... ...está muy ligada a las cotizaciones de la bolsa... ...por lo tanto, pues que lo saben ...pero si no, no les es necesario... ...es decir que... ...que pueden vivir sin ello... ...pues yo creo, yo diría que se lo mantengan... ...porque van a subir a medio plazo... ¿no? ...y los ahorradores... ...pues también en mantenerlo... En, ...en dinero en efectivo... ...o sobre todo en valores muy sólidos... ...que son los valores... ...del Estado, ¿eh? ...que es la deuda pública del Estado... ...que además, eh, en este caso... Eh, va va en su bastante dinero para que lo que puedan hacer mediante las decisiones del Banco Central Europeo, ¿eh? que va a dar dinero para que haya liquidez uh -huh. no solamente en España, sino incluso en Grecia. Claro. O sea, inaudita, porque Grecia, no el Banco Central Europeo no compraba deuda eh, griega desde hace años y ahora comienza uh -huh. a, a comprarlo, ¿no? O sea, que o sea se puede. yo creo que eh, lo, va, lo vamos a notar eh, durante estos meses. Eh, es una cosa de como que te han puesto un, una respiración asistida que, uh -huh. que nos va a permitir vivir y, y a partir de unos cuantos meses yo procuro yo creo que serán seis meses pues eh, la economía volverá a repuntar pero eh, ya habrá un lastre enorme ¿no? o sea que por ejemplo una de las grandes actividades que tiene España y desde hace, hace años que es el turismo ligado al cual está la hostelería pues eh, se lleva quizás el 17% o el 18% del PIB del pues, pues todo eso va a caer muchísimo, ¿eh? y más ahora que, que mm -hmm. vamos hacia el buen tiempo ¿no? Vicente... es, es, es malo que caiga, pero será así pero caerá. Vicente yo eh, última pregunta, con lo que estamos sufriendo la sociedad como economista la sociedad eh, ¿qué, ¿qué tenemos que aprender de esta lección? Bueno la sociedad que tenemos que aprender pues una fórmula que es muy bueno, es muy tópica pero que a lo mejor no siempre se puede hacer y es que eh, eh, lo posible mantener el empleo y ¿sí? eh, que las empresas con esa ayuda de los ERTEs puedan por lo menos si no mantener todo el empleo una parte de ella y quienes son receptores de rentas que son los trabajadores los asalariados etcétera, pues eh, dediquen de lo que cobran pues un 85% al gasto y un 15% a lo que se llama ahorro. ¿Ahorro quiere decir? Atesoramiento para que los vaivenes que va que va a haber, pues los lo puedan a, a, a, a asistir, ¿no? Y, y, y nada más, que y va, va a haber una enorme liquidez, va a haber dinero, eh, la banca está, eh, debe colaborar bastante en ello... ...eh, ya no estoy seguro de que lo vaya a hacer... ...pero debe colaborar con ello... ...y desde luego, oye, pues... Eh, eh, ...tener eh, buenos ánimos, ¿eh?... ...porque los, estos meses van a ser algo duros, ¿no? ...y desde luego, eh, cuando las estadísticas... Es ...de final de año, que nos queda todavía mucho... ...son nueve meses... ...pues seguramente dirán que el PIB... ...español ha bajado... ...que el número uh -huh. de turistas ha reducido y que en fin, es, España pues, será menos rica. Lógico, ¿no? Entramos, entraremos en esa recesión económica que ya dicen un crecimiento negativo. Muchas gracias Vicente Llopis, vicedecano Hola. del Colegio de Economistas. A, a, a sus órdenes siempre. ¿eh? Muchas gracias. Oye, Hasta bien. luego. Hasta luego. 101.4. Telehealth Radio Marca.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 es l'ajuntament on tu on estigues i encara que no quede merremei, llar dolça llar. Queda't a casa i segueix les indicacions de les autoritats Ajuntament d'Elch La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elche. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet. On tu estigues, més ràpid, més còmode. ce.elche.es Ajuntament d'Elch cofinansat pel fons europeu FEDER.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 Pues ya tenemos preparada con nosotros a Iciar Martínez. Hola, muy buenos días. Hoy la ronda de noticias ha estado un poco dispersa porque hemos comenzado entrevistando a Vicente Bordonado porque la información meteorológica es importante por esos episodios de gota fría que amenazan, también por su reportaje que hizo sobre el Camp Elche, que hizo una muy buena radiografía de cómo están los agricultores y ganaderos eh, trabajando para abastecer de alimentos a la población ilicitana. Y ahora queremos saber, Iciar contigo, eh, cuáles son... Eh, las noticias. Eh, hacemos un repaso. Eso es unos días. Que sepan que, bueno, tampoco son noticias muy, muy buenas. No, no, no lo son. son. Porque eh, ha fallecido una mujer de 75 años en un geriátrico y las causas son desconocidas. Entonces, el alcalde ha exigido que se tomen medidas preventivas necesarias allí en los geriátricos donde se produjo esa muerte porque no se le hicieron las pruebas del coronavirus a esa mujer. Entonces, no se sabe la causa. Sabemos que, bueno, son uno de los focos más peligrosos y más vulnerables, como lo es el colectivo de personas mayores. de hecho la de Sanidad pues bueno, ha descartado que en elche exista un brote por coronavirus en residencias de ancianos y lo matizan desde la generalitat porque informaron de que tres usuarios de un centro en nuestra ciudad estaban aislados y bajo observación, pero dieron negativos esas pruebas por coronavirus y se descarta como digo que en elche oh, haya ocurrido esos brotes como sí si ha ocurrido pues, en municipios como Alcoy o Torrent. Bien, eh, para desinfectar todos los puntos de, de mayor paso de, de gente, la UME, las Unidades del Ejército de Tierra, siguen en nuestra ciudad revisando las infraestructuras estratégicas de Elche, como son el aeropuerto, como son los apeaderos de la estación de Renfe. Siguen aquí también para concienciarnos a los ciudadanos, a los ilicitanos, sobre la expansión del coronavirus y como medida preventiva en colaboración con el Ministerio del Interior. Más medidas, siguen aumentando también desde, desde el ayuntamiento las medidas preventivas. Se ha eliminado el pago en metálico en los autobuses urbanos y se ha ajustado eh, el autobús a pedanías eh, porque también ha bajado un 90% las personas que utilizan este bus para ir a las pedanías. Como no se puede pagar en metálico, sí que se pueden seguir utilizando los bonos que se pueden adquirir pues en, en Doctor Caro o en los kioscos. Escuchamos a Esther Díez, de Edil de Movilidad. Desde el Ayuntamiento de Elche hemos suprimido el pago con metálico en el autobús urbano. Todas las personas que suban tendrán que validar su ticket a través de los bonos que se siguen vendiendo en la caseta del intercambiador o también en los estancos y kioscos que permanezcan abiertos. Por su parte, hemos reducido las frecuencias del autobús a pedanías. Ha habido una bajada de cerca del 90% en los últimos días y, además, la propia Consellería de Movilidad ha indicado que se pueda hacer esta disminución de servicio por razones de higiene y de seguridad en este contexto de emergencia sanitaria. Adios. Y me gustaría acabar con un rayo de luz en esta ronda informativa y es que Elche se está volcando con, con la causa. De hecho, diferentes asociaciones vecinales se han unido para realizar mascarillas caseras y así evitar que los hospitales se queden sin material. Eh, también una empresa ilicitana ha donado 40 colchones al ayuntamiento pues destinados a ese albergue alternativo que hay en el Polideportivo del, del Toscar con el fin de dar cobijo a las personas que no tienen hogar y además una reconocida marca y tienda de pizzas pues ha donado también alimentos al hospital y al albergue Eh, durante estos días así que bueno pues la, la ciudad de Elche se está volcando con esta causa decir también que a las 11 tendremos la comparecencia del alcalde vía telemática y los periodistas también podremos preguntarle a través, a través de la pantalla Sí porque llevo llamando todo, toda la mañana desde que hemos comenzado desde las 9 de la mañana al concejal de emergencias y también al concejal de servicios sociales precisamente para hablarnos de cómo está la situación en los geriátricos de Elche y para comentar ...cuál es el balance de, del trabajo del ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado en esta ciudad... ...y de la situación de los hospitales del Che, pero llevan eh, todo este tiempo en junta de gobierno... ...con lo que estaremos pendientes en esa rueda de prensa de las 11 a través de videoconferencia... ...para ver el alcalde qué información nos da y sobre todo qué explicación le han dado... ...desde la Consejería de Sanidad sobre el fallecimiento en ese geriátrico... ...porque realmente fue un episodio bastante rocambolesco el que pudimos vivir... En el pasado miércoles, cuando nos dijeron desde Consellería que había un brote de coronavirus en una de las residencias de personas mayores de Elche y luego desmintieron minutos después desde Consellería de Sanidad ese brote. Así que no sabemos realmente lo que está sucediendo y como ya sabes, ICIAR, siempre estáis trabajando para conseguir la información más veraz. Eso y nosotros estamos también intentando ver, bueno... Que la Consejería también está un poco con los datos, saturadísimos lo y a nosotros, pues es complicado también hacer nuestra labor, pero bueno, ahí estamos, esclareciendo datos, todos los posibles. Pues gracias, ICIAR. Eh, esperaremos y estaremos muy atentos a esa rueda de prensa porque volverás a la una aproximadamente a contarnos lo que haya dado de sí uh -huh. la Junta de Gobierno y las declaraciones del alcalde. Eso es, a la una volvemos con estas noticias. Siempre se nos olvida decir que además de en teleelch.es y en Telenit estamos en redes sociales, que también por ahí, tanto con teleelch.es como por redes sociales, solemos dar las últimas, últimas horas. Así que, bueno, también pueden estar los, todos los que nos estén oyendo atentos a esas, a esas vías, a esos canales. Gracias, Iciar. Volvemos a escucharte a la una aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias Con la información deportiva, con Paco Gómez, muy buenos días Paco, cuéntanos cómo cómo está la actualidad en el Che Club de Fútbol, todos están confinados porque tienen que pasar cuarentena por ese positivo que dio Jonatas de Jesús. Hola, buenos días. Se cumple el sexto día de cuarentena de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol tras el positivo de Jonatas de Jesús por coronavirus el pasado domingo. De momento, siguiendo cada uno en sus casas ese plan individualizado de preparación física y de nutrición para llegar en las mejores condiciones posibles y perder eh, lo menos posible en cuanto a preparación física cuando empiecen los entrenamientos, todavía no hay fecha lo único que se conoce es que tras la suspensión de la Eurocopa el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ya dejó claro que la liga se va a terminar que se van a disputar los 11 partidos que restan en primera y segunda división y también los playoffs que en principio si la Eh, pandemia eh, se controla y no va a más el primer fin de semana de mayo se iniciaría la competición y sería mayo y junio cuando se disputasen todas esas jornadas. Como decía San Román, el guardameta del Elche Club de Fútbol, en un vídeo, el equipo que llegue o los equipos que lleguen mejor físicamente que menos hayan perdido serán los que tienen ventaja en esta recta final del campeonato. En ese sentido, hoy los periodistas le preguntaremos de manera telemática al eh, entrenador del Elche, Pacheta, a través del jefe de prensa del club. Le hemos enviado cada medio una pregunta y hoy el técnico blanquiverde responderá a esas cuestiones. Algunas de esas preguntas, pues, ¿cómo cree que va a llegar el equipo eh, y en qué condiciones? Y si, eh, bueno, pues, eh, de alguna manera pagarán el precio de esta inactividad... ¿O todos los equipos tienen esa misma desventaja? Por cierto, que la entidad Blanquiverde, eh, a través de sus redes sociales, ha puesto iniciativas eh, para que los aficionados eh, pues maten este tiempo de aburrimiento, leyendo los libros que se han publicado mm, sobre la historia del Elche Club de Fútbol y también poniendo banderas eh, y bufandas en los balcones de la ciudad. Hasta luego.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 De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, TeleElch Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elch. Bondía. día. La información más completa en el 101.4, TeleElch Radio Marca, sobre todo Elche.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 Hemos intentado contactar con algún responsable del equipo de gobierno, pero ya saben que están en junta de gobierno y que a las 11 van a realizar por videoconferencia el alcalde las declaraciones con lo que estaremos atentas a esas declaraciones, las recogeremos en nuestro boletín informativo de la una del mediodía. Y para terminar el programa de la Glorieta, lo que sí que hemos querido es ir a una de las residencias, de las cuatro residencias que hay en Elche para conocer ¿Cómo está la situación, cómo se vive la situación y qué mejor que con la responsable de la plataforma por la dignidad en geriatría? Ella es Vanessa Girona. Muy buenos días, Vanessa. Hola, buenos días. Antes que nada, un gran reconocimiento y agradecimiento a personas que, como tú, Vanessa, estáis trabajando por cuidar a nuestras personas mayores en una situación tan lamentable eh, como la que estamos viviendo, porque los geriátricos parece que son los lugares más vulnerables y en estos momentos más desamparados del país por las denuncias que nos llegan desde los sindicatos. Por eso hemos querido eh, hablar contigo, con una de las trabajadoras y con una de las miembros de esta plataforma, porque queremos saber ¿Cómo se está viviendo en los geriátricos de Elche? ¿Cuál es la situación? Pues en lo de Elche en toda España eh, nos sentimos desamparados, el tema de las EPIs se están eh, escaseando totalmente y bueno, siempre la situación ha sido mala pero ahora pues se trabaja con miedo que eso aún pues, es un añadido más. Uh -huh. el, nosotros el miércoles pudimos ver que Consellería de Sanidad decía que había un brote de, de coronavirus en una de las residencias, luego dijo que no, pero eh, ese mismo miércoles falleció una mujer de 75 años a la que parece ser que no se le han hecho las pruebas. El alcalde en un comunicado público ayer exigía a Sanidad que aclararan eh, si esta muerte estaba relacionada con el COVID-19. ¿Ustedes saben algo de este asunto? Eh, no, yo por, por lo que he leído eh, era porque no ha llegado la ambulancia, pero claro, cuando una persona no tiene unas pruebas hechas, pues no se sabe. En estos momentos, los geriátricos, ustedes han dicho que carecen de EPIS, que son los equipos de protección individual. ¿De qué carecen? Porque, porque ustedes llevan ya meses solicitándolo desde que apareció este, este brote. Me consta que hay algunos geriátricos que lo han solicitado a la Consejería de Sanidad. ¿Hay alguna respuesta? Eh, ...que están en ello, que están intentando abastecer... ...pero es que está todo desabastecido... ...entonces no hay... No de, hay. ...de momento... ...se están haciendo, incluso, perdón... Eh, ...se están haciendo la gente esas mascarillas caseras... Eh, en, ...en muchos sitios... ...te hablo a nivel de España, no solamente uh -huh. en el ...porque hay por ejemplo, Madrid está muchísimo peor... ...hay muchos más casos confirmados... ...entonces eh, eh, se está desbordando... Oh. ¿A ustedes qué les dicen? ¿En Elche cuántos casos hay en los geriátricos o, o están a salvo del de, de coronavirus las personas mayores que están en los geriátricos? Confirmado no hay ninguno, pero siempre se trabaja con miedo porque en cuando hay cualquier síntoma, que a lo mejor puede ser un catarro común, se tienen que tomar todas las precauciones como si fuera un coronavirus. ¿Y hay personal sanitario en los geriátricos suficientes? No. No lo ha habido antes y ahora eh, pues seguimos igual. y pues eso, pues, eh, Fíjate, trabajar así con este miedo, con esta presión y ya con la presión que teníamos antes de, de la carga de trabajo añadida. Pues. Eh, supongo que también eh, todos están llenos, las residencias de Elche. ¿Los familiares están acudiendo a las residencias más preocupados? de ¿Cómo están ustedes eh, tomando esas medidas de protección? No, eh, llevan ya bastantes días que no pueden entrar para eh, pues para protegerlos también a los usuarios, eh, pero claro, pues llaman, están preocupados, que atendidos están bien, porque se les está dando todo el cariño que se puede, pero claro, eh, la situación es preocupante. Ustedes, eh, es, eh, su trabajo es irreemplazable, ¿no?, porque supongo que que tienen miedo, evidentemente, pero el trabajo de ustedes en geriatría, ¿hay personal? Porque ahora mismo Sanidad te ha puesto en marcha una bolsa de trabajo, pero ¿qué, qué, qué hay de las trabajadoras en geriatría? La, las personas que están cuidando el aseo personal y la higiene de, de los usuarios, de las personas mayores, también supongo pues, que escaseará. Exacto, siempre ha habido eh, poca gente que quiera trabajar en este sector, porque es un, tra un sector con mucha carga de trabajo y muy mal pagado. Pero ahora, pues claro, ¿quién va a querer entrar a una residencia que puede haber alguien o, o que tiene ese miedo? Es que nadie. Entonces, eh, lo que sí que tengo entendido es que sanidad eh, aquí en la comunidad eh, sí que si hubiera algún positivo va a hacerse cargo de esa residencia. Para eso, para que no falte personal. O sea, a ustedes les ha llegado la orden de que la conseguiría, porque esto lo dijo hace dos días, que iban a mm. intervenir en todos los geriátricos, pero eh, lo va a hacer en el momento en que haya un positivo, no lo hacen de forma previa. No, el, el, cuando haya un positivo, o una sospecha de positivo, sí. Y de momento ustedes, usted trabaja en una residencia, en esa residencia no hay, pero tiene información del resto de residencias, porque en Elche creo que hay cuatro, ¿no? No, que yo sepa no, que, que sepa, vamos. Que, que usted sepa, eh, como ha dicho, no hay confirmadas. No. Eh, ¿Son grandes dependientes las personas que están en estos momentos, por ejemplo, en su residencia? La gran mayoría, la gran mayoría, pues no sé el porcentaje, pero uf, seguro que, que, yo creo que en casi todas, en casi todas la mayoría son grandes dependientes. ¿Y las trabajadoras, las plantillas están uh, completas o hay algunas personas que, que ha, se han dado de baja o por miedo no acuden a sus puestos de, de trabajo? ¿Cómo está, ¿Cómo está la situación en la plantilla de, de trabajadores? A ver, las ratios son siempre las la justas, porque ya siempre eso lo hemos reivindicado, pero sí que es cierto que si hay alguna de baja se está cubriendo. O sea que de momento hay tranquilidad y normalidad en las residencias de ancianos de Elche. Citando vale. el miedo que tenemos las trabajadoras, que creo que es algo eh, normal. Mm. Eh, sí, sí. Pues Vanessa Girona, muchas gracias por el trabajo que realizan y como portavoz de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría, eh, ¿qué consejo da a la, a la sociedad o qué mensaje quiere transmitir a la sociedad? Pues que no se olviden de nosotras, que no se olviden también del servicio ayuda a domicilio, que también están muy desamparados y van de casa en casa, también con las epijustas. Y que cuando pase esto sigan pensando que seguimos teniendo carencias. Y esto es un virus, pero luego cada año nos viene el de la gripe, nos viene gastroenteritis y pasamos las mismas situaciones. Pues muchísimas gracias a las trabajadoras que, como usted, Vanessa, cuidan a esos grandes dependientes, a nuestras personas mayores, cuando más lo necesitan. Gracias por el trabajo. Gracias a ti. Hasta luego. Teleelch Radio Marca 101.4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 Con Estamos a punto ya de finalizar el programa La Glorieta de este viernes, 20 de marzo, día en el que ha entrado la primavera, día en el que necesitamos más música para subirnos eh, el ánimo. Necesitamos canciones positivas y qué mejor que levantar la mano como lo hace Macaco y Estopa. Al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo. Mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta. Al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo. Mano a mano. Oje mi hermano, disfruta el camino Con la mano... Pues con la mano levanta nos vamos, nos despedimos, ya saben ustedes que volveremos el lunes y mucho ánimo a todos con la música. Por supuesto que tenemos que terminar, como siempre, con ese himno con el que nos ha ofrecido el dúo dinámico, con esa canción mítica canción de Resistiré, porque podemos resistir a esta crisis del coronavirus. Ya saben que lo peor está por venir, pero mucho ánimo. Cumplan con todas las normas eh, que establece ese decreto de estado de alarma en este país y ya saben que no podemos rendirnos, que podremos triunfar algún día. Será pronto. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, Soy como el jungo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.